es eh, uno gusti bienvenidas Bienvenidos un día más a Caixo Berriozar Y a ti también Jaime Iribarren Caixo Berriozar Caixo, Gustio y para hoy como siempre tenemos un programa muy especial Bien cargado de actualidad, de noticias, de entrevistas y de contenidos interesantes Tendremos con nosotros a Olaya Goñi, concejal de educación del Ayuntamiento de Berriozar estar Y aunque antes de eso comenzaremos como siempre por nuestro boletín informativo en euskera El Berrión albisteak eh, Actualidad ahora mismo, antes de la entrevista y actualidad después de la entrevista también Con el boletín en castellano Berrión Noticias a eso de las 9 y media Después eh, hablaremos de internet Jaime nos traerá lo más interesante que ha encontrado en las últimas horas en la red de redes Y para terminar hablaremos de música Todo esto y mucho más en el 100.8 de fmonwuskiplaza.net, esto es Caixo Berriozar y vamos a comenzar. Asaroa 22 ditu gaurko honetan, osteguna da eta hau berrion on albistegia duzu berrio sari irriatiaren albiste emankizuna eta beti bezala hurbileko aktualitatearekin hasiko dugu gaurko kontakizuna. Eduardo Goikoak bigarren sria eskuratu du Iruñako udalak antolatutako gaueko argazkilaritza leiaketan. Halaxe da Martin Zalba izan zen garaile leiaketan, baina bigarren saria Eduardo Goikoa berriozararriri eman emantzioten exekuo. Goikoaren argazkian epai arabera irri altatasuna eta fantasiaren bir sortzea dira nagusi. Iruineko udalak Cbibox gunen bitarte santolatutako leiaeta honetan hiru lagunek parte hartu zuten eta guztira ehunda hogeita hemeretzi argazki a orquestus y tus ten Lanño eta Ongu Osasunako jokalariak Mendialdea bat Ikastetxean izan dira aste honetan. Miguel Flaño eta Manuel Ongu futbol jokolariak Berrio Ikastetxean izan dira aste honetan, Osasunako zale txikienen gozamenerako izan ere Mendialdea bat zentroak Osasuna Fundazioaren Aula Rojila izeneko ekimenean parte hartu du aurten eta ikusmin handia zegoen jokalariak ezagutzeko. Proiektua hau Osasunarekiko grinia eta hezkuntza uztartzean datza, Alan Eskamutilek egunero jorriatzen Dusten ikasgaietan gaztelania, plastika edo heziketa fisikoa esate baterako, osasunari buruzko gaiak txertatzen dituzte. Azken hilabete honetan zehar futbol gorritxoari buruzko lanak egin dituzte gaztetxoek eta lanik saritu dituzte osasunako jokalariek. Eta mendialdean jarraituko dugu, baina oraingoan mendialdea guraso elkarteak iganderako deitu duen manifestazioa izango dugu izpide. Mendialdea guraso elkarteak aurrera mobilizazioekin imobilizazioekin Navar Nafarroako gobernuko eskuntza departamentuak eskolako garreioa zerbitzua berrez ardezan. Urrengo protesta ekintza nagusiena helduden igandean azaroaren hogeita bostean eginen duten manifestazioa izanen da. Ibilbidea Euskal Herria Plazatik aterako da eguerdiko había Eta egunberian, azoren hogeita bostean emakumen arkoako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna izanenda. Hala da, udalak eta gizarte zerbitzuen mankomunitateak egitarau oparoa antolatu dute, datozen egunetarako emakumen kontrako indarkeriaz oartarazteko. Bihar, azaroako hogeita iru elkarrietaratzea deitu dute eguerdiko hamabietan udaletxearen aurrean. Azaroaren hogeita bosteko manifestua irakurriko da, eta horrez gainera bos minutuko isilaldia eginen dute emakumeen erailketek sortutako gaitze ezpena adierazteko. Azaroaren hogeita lauan, larun batean, berriozarko gazten kuadrilek grafitiak eginen dituzet aurla gainean, eta hoiek guztiak ikusgai izanen dira udaletxean, ik, institutuan, ikastetxetan eta herriko kaleetan. Emakumeen kontrako indarkeriaren ezabapenerako nazioarteko egunean bertan igandean, hainbat itzordu izanen ditugu, eguerdean, irunian eginen den manifestazioa babestera deitu dute berriozarko gizarte eragilek, eta arreatxaldean, antzerki emanaldia eskainiko da, Auditorio berrian bukatzeko azaroaren hogeita sortzean, konziliazioaren eta erantzukidezaren aldeko tokiko buruzko jardun eginen dira udaletxean bertan, goizeko amaiketatik eguerdiko ordubietara. Ta, gure kulturra agenda zabalduko dugu orain, film dokumental batekin. Berriozarko herrira egita asmoak gombidapena luzatu du gaur bertan, barrura begiratzeko leioak filma berriaren aurkezpenera joateko. Itzordua, esan dugun bezala gaur bertan izanen da, azarroako gehitabi, iruñeko golem zinemetan, arriatxaleko zazpi terdietan. Filmak dituen zuzendari batek eginen du aurkezpen hori, eta sarrirak bertan erosenditzakezue bost eurotan pelikula jatorrizko berzioan emanen dute, baina gaztelaniaz azpi titulatua izanen da. Berriozar aldizkariak bere zeigarren urte ospatuko du larun bat honetan. Berriozarko hainbat musikari eta talde kontzertu berezia zia dute berriozar aldizkariaren alde, argitalpen honek sei urteko ibilbidea egin baitu orain arte. Modu horretan arreatxaldeko zazpietatik aurrera entzunareto berriko taula gainera egoko dira Javi Zurieta kantautorea, Blusenea Big Band eta La Senora Nora taldea. Sarrerak iru eurotan egonen dira salgai ikuskizuna hasi baino, ordu bet lehenagotik gau da, agriatxaldeko seietatik aurrera. Larunbatean ere, so Nafarrako, so Katira, Txapelk eta Berriozarrera iritsiko da. Seieun kiloko gizonezko kategoriaren eta lareunda hogei kiloko kategoria mistoaren saioen lekuko izanen da, gure herriko kiroldegia itzordua esan bezala datorren larunbatean izanen da, agriatxaldeko seietan. Eta kirolekin jarraituz, bekae taldeak ibilbide berri bat antolatu du egun horretarako. Ala da, berri osar kirolelkartearen taldeak ateraldi berri antolatu du malkaitzeta eta tongorri mendietara. Ibilaldia goizeko bederatzietan aterako da larun batean lantzelu ze frontoitik. Eta lehen aipatu dugun bezala, igandean antzerki emanaldi bat izanen dugu. Ala da, bai, elduentzako antzerkialdia amaierara helduko da datorren igande honetan, el miedoke meabita lanarekin, emakumen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunaren karira, entolatutako antzeslan bat da, zahrrapastra taldearen eskutik. Emanaldia arreatxaleko zazpietan hasiko da, eta zahrerak kasu honetan ere, eskuragai izanen dituzue auditorio berrian, funtzio hasi baino, ordubete lehenagotik, lau eurozik co-opresión. iraba gaurko egunkariak irakurtzeko ordua iritsi zaigu berri egunkariarekin hasiko gara opozizioak atzera botako ditu UPNeren gobernuaren aurre kontua korixe berriaren edizio digitalak e, ba, nabarmentzen duen lehroburu nagusia. Bestelakoak ere baditugu ahots bateratu zariko dira herri ekimeneko euskarazko edabideak hori ekimen elkarte sortu berriari buruz e, idatzitako titularra eta beste kontuen artean hause nabarmentzen du berriak Fernando barrenak etaren biktimei esan die etzute lasmorik aien mina handitzeko eta bukatzeko sakana erarai buruzko e, albiste bat edo informazio bat e, nabarmentzen du berriak euskarazko produktuak ezagutarazteko katalogoan. En diario de Navarran, honako lerroburu nagusia irakur dezakegu, langabeziak eta krisiak bilabesen erabileraren gainbeera eragin dute. Beste kontuen artean, Asfiren gatik kaleratutako plataformak bilera deitu du gaurko. Eta Barrainainera doa Diario de Navarra, bere hurrengo lerroburuan bizilagunen kezka Barrainaien zonaldi urdinaren zabaldundearen inguruan bukatzeko, titular hau irakurriko dugu. Cordobilako be, Berri Paperean aurrekontuak eztabaidatuko dituzte gaur, baina segurazki atzera botako dituzte. Gara egunkaria hartuta, ondoko titulara irakurdezakegu, barzina ezbaian jarri dute UPN-eko zenbait sektorek alderdiaren kongresuari begira. Bigarren mailako lerroburuen artean, hau se ezkera bertzaleak beldurrik gabe onartu du biktimei eragindako mina. Eta politika kontuetan, ondokoa upenek bere gain artu du ikurren lege aurratzen duena zigortzeko eskubidea. Bukatzeko eguesi barrera doa, gara onako titularrearekin, eguesi barrrek ez ditu ordaindu beharko sei kakots bederatzi milioiak galipien zoren enpresari. Eta gure kioskon digitalari errepasoa ematen bukatzeko ba, diario de notizia egunkaria hartuko dugu beti bezala eta hause irakurdezak egu lehroburu nagusien artean parlamentuak atzera botako ditugaur upeneren aurre kontuak eta asfi taldea 2008an asizen bizilagun elkarteetatik dirua desbideratzen bestelako kontuen artean herriportaje interesgarri bat konservatorioko irakaslek zentroaren egoera eta kude eta txarra salatu dituzte eta bukatzeko geroa bairen inguruko lerroburua diario de noticias sek da karren auxuebarkose gogorarazi du UPNren alternativak bideragarria eta iraunkorra izan berduela Tiraba gaurko lerroburuak irakurri ostean eguraldiari buruz egiteko ordua iritsi zaigu Une honetan 2 graduko temperatura daukagu berrio zarren fresko esnatu da goiza eta badirudi ba egunak aurrera eginhala Ba, epeltzen edo epeltzeari ekinen diola eta termometroak gora eginen duelan gaurko amala ugraduko temperatura maksimoak espero dira, eta zerua ba, nasi xamar orain bertan hodeiak ditugu, baina oiek eguerdi partera, eguerdi aldera desagertu eginen dira arratxaldean hori bai hodei ba, gehiago e, agertuko zaizkigu zeruan Ausi izan da dena, beraz gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan Berriozar Irratiaren sintonianean eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Berriozar Irratia, en el 100.8 DFM. Berriosar y gratia, e un punto sorti. Bueno, y hemos eh, llegado a nuestro turno de entrevistas. Eh, Jaime, cuéntanos eh, a quién eh, tenemos a tu lado, a quién eh, vamos a entrevistar hoy y a dónde nos vamos a ir. Bueno, pues hoy vamos a entrevistar eh, a una de nuestras ediles de, en el Ayuntamiento de Berriozar. Vamos a entrevistar concretamente a la concejala de Educación, Eh, hola ya Goñi y vamos a darle un pequeño repaso a este convultuoso inicio Ajá, de pe pensaba que decías Olaya la... <risa> como has dicho que vamos no. a... Bueno, también, a, la... le a poner alguna que, otra preguntilla, <risa> alguna que otra preguntilla delicada o por lo menos eh, sujeta a la actualidad por supuesto también le haremos porque no podemos escapar esta oportunidad para hablar por ejemplo de aquellas manifestaciones del concejal del Partido Popular etcétera pero bueno eh, empezaremos preguntándole por lo Que, por lo que le hemos llamado para que para que nos haga un pequeño repaso de, de cómo se ha inició este curso no solo en Mendialdea... de es que eh, recordamos concejala de educación y por lo tanto pues eh, trabaja eh, y hace seguimiento de, de, de todas las áreas de, de, de relacionadas con la educación eh, que hay aquí en Berriozar... ...Egunon, eh, hola ya me ha costado entrar ...sí, parecía que no iba a llegar nunca va <ríe> no a llegar nunca exactamente eh, hola ya eh poco luego tendremos oportunidad de hablar sobre sobre el tema, pero eh, porque bueno, es evidente que ha cogido centralidad la polémica del transporte escolar eh, en los centros de Mendialdea 1 y Mendialdea 2, pero bueno, eh, también tenemos la escuela infantil, tenemos más cosas, cómo cómo van las cosas en este inicio de curso. Bueno, pues me imagino que no es ninguna novedad si digo que el curso comenzó como en toda Navarra, ¿no?, con, con recortes. Entonces, bueno, sí que es verdad que ya comenzó todo el tumulto de información, bueno, con el tema del transporte a finales de, de junio. Es decir, el departamento aprovechó de alguna manera el, el final de curso cuando las familias están en sus casas y de vacaciones con los críos para pues eso, para comunicar que, que acababa con el transporte escolar público en Mendialdea uh -huh. 1 y Mendialdea 2. Entonces, el verano ha sido también bastante intenso. Ha sido intenso, bueno, pues porque ha habido diferentes reuniones en el departamento, las APIMAS se ha movilizado, bueno, pues con diferentes criterios, pero las dos han estado trabajando para intentar solucionar un problema. Y bueno, pues comenzó el curso con, con muchas protestas por parte de una de las APIMAS, de Mendialdea, Gurosol Cartea. Por, ...por el problema del, del transporte. Respecto al resto de áreas, digamos... ...porque sí que es cierto que, que el transporte ha sido un tema... ...gracias sobre todo a las protestas... ...y a, y a, y a que los padres y madres se han echado a la calle... ...y no han dudado en, en, en responder al departamento... ...y en exigir sus, sus derechos, ¿no? Sí que es verdad que ha habido bastantes más cosas... ...que bueno han quedado en un segundo plano... ...y no son menos importantes, ¿no? Como Me tenemos para... que recordar que la escuela... ...que, que, que entre otras cosas... Se, in, se inauguraba eh, la escuela la, el nuevo edificio de la escuela infantil uh -huh. eh, un edificio aparentemente yo no lo he visto por dentro pero aparentemente bonito y eh, eh, bueno, más adecuada hasta eh, ahora. amplio no innovador sé, que, innovador en Qué sensaciones Innovador hay, qué valoraciones y, hay entre y, los bueno, trabajadores, las trabajadoras. Sí, la verdad que también en Escuela Infantil tuvimos otro pequeño problema y es que bueno hay una orden foral que dice que obliga al departamento, de alguna manera está habilitado una partida para subvencionar hasta el 90% del mobiliario de las escuelas infantiles de los pueblos. En nuestro caso, una vez más, bueno, pues se dio la circunstancia de que no ha habido esa, esa financiación. Han incumplido, entre comillas, una orden formal, digo entre comillas porque sí que es cierto que la han incumplido, pero al no haber partida presupuestaria, se pueden permitirse ese lujo de alguna manera. Entonces, es otro de los ese motivos... Ese ahorro, ¿no? Ese ahorro, ahorro ¿no? estamos sí. ahorrando con todo. <ríe> Entonces, ese fue otro de los motivos por el cual nos reunimos con el Departamento de Educación con el director general, y bueno, no hay ningún tipo de compromiso y sí que es cierto que en, en ese aspecto yo ya he tirado un poco la toalla, que decir, ya hemos asumido que es el Ayuntamiento de Berrizar el que tiene que asumir al 100% tanto la obra como el amueblamiento. ¿No habría ninguna posibilidad legal de cara al siguiente ejercicio de recuperar ese dinero? En, yo entiendo que no, porque sí que nos dejaron bien claro que ellos tenían cierto compromiso con otros pueblos para, para reembolsar ese dinero, pero era un compromiso que la escuela había abierto o había mueblado en fechas en donde la partida estaba viva, digamos, no tuviera partida económica o financiación, entonces ahí sí que se ven obligados a, a comprometerse, pero el momento en el que la escuela de Berriozar ha iniciado su, su andadura ya no existe tal partida, con lo cual no tienen por qué comprometerse. En definitiva, Berriozar se ha cargado con el 100% del gasto de la escuela infantil y de poner en marcha un proyecto es. educativo de 0 a 3 es. años, que en principio es competencia del Gobierno de Navarra. Exactamente, en su totalidad bueno pues ha sido subvencionada y pagada por el Ayuntamiento de Barrizar. y Entonces sí que me quería aclarar una cosa, que bueno hasta el momento yo creo que las familias están contentas, el equipo educativo, pero eh, bueno quería agradecer a todo el equipo educativo en el esfuerzo que hizo para la hora de amueblar la nueva escuela y el traslado. Sí que es verdad que, que todavía no se ha inaugurado la escuela, que lo pensamos hacer, pero fue, bueno, pues imaginaros, de repente a, finales de, a comienzo de verano nos damos cuenta, nos enteramos de que no tenemos dinero para amueblarlo y hay que sacar de donde no lo hay, hay que mover partidas y hay que hacer un gran esfuerzo de reciclaje de bueno para que esté todo preparado. ¿no? Contando uh -huh. que en agosto tenían fiesta de equipo educativo, con lo cual, bueno, pues fue un comienzo de curso duro, pero que afortunadamente se abrió la escuela, funciona estupendamente y, y bueno... Y Tenemos pendiente esa inauguración fiesta... Eh, para un poco compensar a las trabajadoras ese maravilloso trabajo que han hecho y al mismo tiempo abrir por supuesto a todas las familias de abarrizar la escuela. Luego también hubo otra pequeña polémica sobre el asunto de que se les quitaba el comedor a los uh -huh. críos, se obligaba a que se matriculasen con comedor, eso algunas familias no lo entendieron en principio. ¿Nos puedes explicar un poco un poco por qué se tomó esta sí. decisión? Bueno, la verdad es que el tema es complicado y ya en los tiempos, allá por marzo, la campaña de prematrícula, eh, bueno, pues hubo, bueno, vamos a decir, no yo no diría problemas, sino más bien, pues quejas de familias de Berriozar, que bueno, que acudieron a pedir información y se mantuvo diferentes eh, reuniones con ellas, ¿no? Yo sí que entiendo que desde fuera puede parecer a abrir un asunto bastante sencillo, pero en realidad es mucho más complicado de lo que parece, porque como recordábamos al principio, al ser competencia de gobierno de Navarra, el eh, del Departamento de Educación, lo que es escuela infantil, Eh, tenemos un convenio, un convenio con ellos de financiación de gasto corriente, pero también marca un poco las directrices, los ratios y el cómo debe funcionar una escuela para atenerse a ese, a ese convenio, a esa subvención. Entre tanto, tenemos el problema de los ratios, que es muy difícil cumplir y encima no garantiza, a nuestro parecer, al 100% las condiciones dignas de, de una educación, si ¿no? de una guardería o de un estado de bienestar de los niños, pero no por lo que apostamos a emberriazar. Entonces, sin irme por las ramas, sí que, sí que es cierto que era inviable eh, proponer diferentes jornadas, y al mismo tiempo diferentes idiomas mmm, en el pueblo de Berriozar. Me explico, la natalidad y los niños tensados son X cantidad. ¿no? Nuestros clientes de alguna manera ante la escuela infantil es una cantidad entre comillas reducida para para poder ofertar tantas demandas. ¿Por qué? Porque para, eh, para formar un grupo necesitas que todos los niños sean de la misma modalidad de idioma, de la misma mo modalidad de horario y todos juntos tiene que haber un mínimo de pues depende de la edad, a lo mejor de 16 niños y niñas para completar un grupo entero. No sé si si se me está entendiendo o mm. no, pero bueno, sí que era un problema de no haber suficientes niños porque en un momento determinado sí que se ofreció a las familias que si se juntaban 16 eh, familias con el mismo interés sin eh sin compartir sin modelo Sí, sin compartir ni modelo lingüístico, lingüístico. ni modelo eh, de horario pues podría ser viable, pero la realidad, y al final lo admitieron, que es que no había, ¿no? no había. Hola, ya tú, aparte de concejal, también eres educadora, eres mm. profesora. ¿Crees eh, que es razonable que haya más de 20 críos en, de esa tan baja edad eh, en la escuela infantil con solo dos monitoras, por ejemplo? No, para nada. Y además, bueno, este año parece que hemos acallado un poco la polémica porque anunciaron un nuevo decreto para septiembre, que no, al final no ha llegado afortunadamente no han llegado a, a sacarlo porque ahí aumentaba el ratio por educadora y es que no son 20, son... Eh, bueno, 32 niños de 2-3 años con dos educadoras en el aula. ¿Y cómo lo hacen? Porque yo para cuidar a dos, <risa> si estoy solo... Pues bueno, yo creo que el, el truco está en, en, en mucha, mucha mano con los niños, mucha paciencia y sobre todo también los recursos, ¿no? En este caso la escuela sí que creo, la escuela nueva sí creo que es un avance en ese aspecto, no es lo mismo estar en un espacio más reducido con una serie de inconvenientes a hora de trabajar con los niños o estar en espacios abiertos y con unas de alguna manera más mucho más sofisticado para poder realizar el trabajo y era una de las cosas por las que se ha apostó por la nueva escuela es decir no solamente es muy bonita y muy grande y muy chula sino que también responde a las necesidades educativas de, del proyecto ¿no? que mm. tenemos entre manos No, iba a decir que ya, ya estábamos viendo que, que el, eh, tanto el verano como el comienzo de curso han sido bastante moviditos, eh, uh -huh. llenos de reuniones, de diversas polémicas, pero eh, todas han quedado eclipsadas por el tema en mayúsculas que ya hemos eh, perfilado al principio de la entrevista, que es el del transporte uh -huh. escolar en los centros Mendialdea 1 y 2, Eh, a mí me gustaría saber en qué punto está ahora mismo este este asunto, eh, no, no, no. cómo estamos, porque la gente ve que, bueno, se siguen haciendo movilizaciones, pero no sé si ve un final claro, ¿no? no tal vez se sienta un poco perdida uh -huh. y bueno, pues por eso me gustaría saber en qué punto estamos ahora mismo del proceso eh, Si me permites te voy a <risa> primero querría anotar una pequeña cosa que no he comentado con el tema de escuela infantil, ¿Sí? que me parece importante y es que muchas veces, como decías, se eclipsan los temas unos con otros y desde el ayuntamiento sí que se veía ante la oferta que había de escuela infantil, que donde sí o sí era el eh, por cuestión organizativa y, de, y pedagógica de la escuela el tema del competidor habilitó una partida de subvenciones y a comedor de escuela infantil, cosa que hasta ahora no existía y creo que no existe en ningún otro pueblo, porque sí que es cierto que la realidad económica de Berriozar y el coste que supone la escuela infantil, pues Es potente y, y, hay, y hay que echar un cable precisamente a esas familias no no por el donde dejar niño o niña cuando voy a trabajar sino porque apostamos por la educación de a siempre 3. teniendo en cuenta la declaración de la renta supongo los ingresos de cada sí, sí, sí, los ingresos y, y bueno y teniendo en cuenta también que las tarifas y las tasas se marcan desde el gobierno de navarra que nosotros no marcamos esas tasas mm. y ahora un poco con tomando sí, tomando la... el tema del transporte bueno yo creo que está en un punto de inflexión bastante importante es decir el transcurso El de estos meses ha sido muy duro, pero yo creo que, que ha traído sus frutos, es decir, pues ya ha pagado la atención del departamento, incluso el consejero, el cual no ha recibido durante el verano ni ayuntamiento, ni a, me refiero, no ha, no ha recibido directamente, ¿eh? ha uh -huh. recibido, pero han delegado en directores generales y otras personas, entonces sí que es verdad que ya cuando comenzó el curso nos ha recibido, a una representación de la Comisión de Educación, que a petición de la PIMA en, el, en la Comisión de Educación del Ayuntamiento. Uh -huh. Y yo sí que creo que hay, bueno, cierta preocupación y cierto interés por resolver de alguna manera el, el problema, ¿no? Es decir, el tema no está atascado. La sensación que hay en la calle es como que se ha perdido la batalla. Sí. No es lo que nos dicen desde Curasol-Cartea, que este mismo uh -huh. domingo ya nos han convocado para una manifestación a las 12 eh, del mediodía. Por lo tanto, desde Curasol-Cartea se entiende que hay que seguir, nos lo están venga a decir en todas las declaraciones que hace, mani uh -huh. manifestaciones de, ante el Departamento de Educación, con como hicieron la pasada semana cuando entregaron esas más de 3.000 firmas eh, recogidas uh -huh. a través online. Sí. Eh, es decir... Eh, desde Curazo el Cartiano se están transmitiendo a los padres al pueblo de Berriozar que es una pelea que se puede ganar sí. o por lo menos que se puede luchar ¿no? o avanzar, exactamente sí, yo sí que creo y entiendo perfectamente a las familias porque también soy familia afectada afectada que cuando comienza el curso y todos estamos trabajando hay que buscarse la vida entonces cuando pasan bueno, un mes, dos meses sí que es cierto que da la sensación en la calle de que se puede dar por perdida pero en este caso no es así se se, entiende, se se no es la misma euforia vamos a decir, con la que comienza el curso a todo trapo porque al final es muy duro semana tras semana mm. tener que, que comulgar de alguna forma el día a día con la lucha, ¿no? con la lucha y, y, y las constantes reivindicaciones del transporte cuando ello implica a tus hijos, a tu orden familiar. Entonces sí que es cierto que más o menos la gente eh, tiene que ir apañándose, tiene que entrar en su vida, entre comillas, normal, pero sigue existiendo bueno esos argumentos sobre la mesa que jamás han rebatido, es decir, desde Berriozar se han mandado diferentes informes, tanto del Departamento de Urbanismo como de Secretaría del Ayuntamiento, el Defensor del Pueblo que todos conocemos, así como un par de mociones desde el Ayuntamiento, reclamando y exponiendo los los motivos, el porqué y las razones que creo que se tienen y no se tienen. Y el Departamento jamás han respondido ni han contestado por medio de un informe justificando. Por lo tanto, el momento en el que no hay una respuesta firme y que además están recibiendo constantemente a, a los diferentes agentes de la comunidad educativa Y bueno, y sale la prensa que muchas veces, bueno, todos sabemos sí, la hecho, repercusión, hecho atrás, ha trascendido, ¿no? Las, de, las sí, fronteras sí. de Berriozar para, para dar el salto a la, a la prensa sí. de, de todo Nafarróa. Uh -huh. Me gustaría saber también Olaya porque eh, tal vez sea otro de los factores que pueda desanimar a la gente. Eh, el hecho de que mientras se están dando estas protestas, mientras continúa la, la lucha de los padres y las madres, de la pima de Mendial de Agurazo, el Cartea, eh, el ayuntamiento también está trabajando paralelamente en este sentido. ¿Se, está, uh -huh. ¿se están dando pasos? O? Sí, vamos a ver. Por una parte sí que es cierto que se ha mantenido alguna que otra reunión por parte del ayuntamiento con el departamento Y el departamento, es, sabe, no tenemos más información, quizás el concejal de UPN de nuestro ayuntamiento tendría seguramente tenga más información que yo, pero Sobre sí todo que... todo de lo que piensa hacer o dejar de hacer o ceder dejar de ceder, de ceder, de ceder, de ceder sí. el consejero. ¿no? Información de la que realmente nos gustaría saber un poco más de lo que sabemos, pero si sí hay un compromiso por parte del departamento de hacernos una propuesta. Entonces, eh, a expensas de esa propuesta creemos y animamos a seguir peleando y reivindicando. Y por otra parte, como decía, el curso avanzado y la gente tiene que buscar la vida y sí que Y la realidad es que muchas familias tienen realmente verdaderos problemas eh, para subir a sus hijos e hijas al colegio de una forma más segura, con lo cual sí que eh, todos los recursos que estén y todo lo que podamos poner por nuestra parte pues está poniendo sobre la mesa. ¿no? Y en este caso está el proyecto de caminos escolares seguros, que bueno independientemente si hubiere o no autobús, creemos que es un proyecto importante, saludable, eh, también dentro del programa que ha nacido, dentro del programa de hábitos saludables, y nos parece importante... Eh, bueno, pues apostar por ello en Berriozar, ¿no? ya que durante 35 años pues el camino sigue siendo el mismo, creemos que se puede reeducar y se puede aprender a subir andando al colegio siempre y cuando también, bueno, pues los proyectos co cuenten con la colaboración de diferentes agentes, no solo por parte del ayuntamiento y ahí las APIMAS trabajando, está, bueno Y se den las condiciones, den las condiciones. Eh, Y también las edades, eh, me sí. gustaría aclarar que, bueno, yo sí que creo que los caminos escolares están muy bien y pueden resultar en Berriozar pero a Temos partir de cierta de edad de años de tres, eh, Bueno, nos quedamos, solo allá en este asunto concretamente con esa puerta abierta que nos dejas de, uh -huh. que, el de que el departamento, bueno está pensando en hacer alguna propuesta o se ha comprometido en hacer alguna propuesta, que no es poco, es un avance, uh -huh. y eso pues debería de animar también a todas las personas que nos están oyendo a acudir a la manifestación del domingo porque gracias también a estas movilizaciones pues eh, se siente la presión y se siente la necesidad política de sí. moverse, ¿no? En este caso por parte del Departamento de Educación que es lo que nos interesa al pueblo de Berriozar. Y moverse, perdón, y moverse en pro de todo el mundo por igual, quiero decir, la solución entre comillas que planteaba de subvenciones, yo creo que todo el mundo ha visto que bueno, puede venir bien mejor o peor, pero desde luego no responde a la necesidad de Berriozarro. ¿no? Efectivamente. Sí. Eh, bueno, nos vamos un poco al Instituto. Acabo de leer ahora un, un comentario que a Arritarte en, bajo el epícrafo de Arritarte han hecho en Twitter El director del Instituto de Berriozar ha quitado todas las pancartas y carteles relativos a los recortes. ¿Podéis difundirlo? Nos lo propone en Twitter. Bueno, pues ya lo estamos difundiendo. <risa> Para que vean que, que sus propuestas y sus recortes recortes que ir. parece que algún director no, no le gusta que se denuncien en su instituto, en el Instituto de Berriozar Bueno, yo en realidad no sé hasta qué punto gusta o no gusta al propio director. Sí que creo que que bueno que una vez más los recortes traen protestas, los, las protestas traen más recortes. ¿no? Es decir, ahora no solo recortan el presupuesto, sino que nos recortan la lengua en las manos y la libertad de expresión. Eh, bueno, sí que es una iniciativa que se ha tomado por, desde diferentes sindicatos, con el apoyo de NICE y, tal, y bueno, de, de diferentes organismos, de, de reivindicar ese derecho a la libertad de expresión. Eh, yo entiendo que es un derecho mmm, legítimo y que, bueno, que qué metros, ¿no? Ya que nos están recortando todo, por lo menos nos dejen protestar, protestar ¿no? exactamente, y más cuando las protestas realmente, y los símbolos que se siguen, por lo menos en el ámbito educativo, no vienen ser para nada hirientes ni para nada, es decir, es la realidad, el que le duela ver la tijera... Eh, amenazando, pues yo creo que tendrá que pensárselo y no dormirá tranquilo porque vamos, desde luego ese símbolo no creo yo no, que sea más que el símbolo de la realidad que estamos viviendo Hola, ya se nos está acabando el tiempo eh, tendremos ocasión de hablar también sobre el Instituto de Berrezar en otro otro día, no queríamos acabar esta entrevista sin sacarte a colación un mm. tema que ha traído polémica en estos últimos días como fueron las palabras del concejal del Partido Popular, José Ruz cuando manifestaba os, os invitaba a concretamente mm, y directamente abrazar, a vosotros a abrazar sí. la, la bandera de navarra laureada la laureada también creo que decía mm -hmm. y bueno eh, tu grupo municipal presentó una moción para mm -hmm. re, solicitando la reprobación de esas manifestaciones Eh, ayer eh, nos llegaba a nuestra reacción una nota en la que bueno el concejal el mismo concejal josé Ruthth eh, solicitaba o pedía disculpas por haber citado uh -huh. a la laureada en este en este pleno eh, bueno y bueno decía que venía a decir que era un desafortunado comentario y bueno de alguna manera pues pedía un poco perdón por Por, por haber por haberlas comentado, uh -huh. sin entrar en mayores eh, profundidades, eh, ¿qué opinas cómo recibís estas disculpas? <risa> Hombre, en principio yo creo que las disculpas siempre que tienen que ser bien recibidas, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues eh es decir, se podría reafirmar en sus palabras y aquí tampoco pasaba nada más que que los concejales de Bildu, de Bildu y bastantes personas se hubieran seguido sentiendo ofendidos y desde luego faltados al respeto, pero bueno, como eso parece ser que a la sociedad tampoco le importa mucho pues pues bueno, pues eh, en principio pero las Yo supongo que, que, que a las familias de esos 3.000 navarros fusilados durante el franquismo sí les importará. Por supuesto, pero eso a efectos oficiales eh, parece ser que no es parte de la sociedad pero por supuesto que sí lo es, ¿no? Entonces como decía, unas disculpas, pues por supuesto que se valoran y, y se estudian. ¿no? Pero bueno, yo creemos que no deja de sorprendernos un poco lejos de la, una actitud concreta de, de un concejal que ha sido este caso, que el cual bueno ha tenido la libertad de bueno de, de nombrar y de hacer cierta apología a unos símbolos franquistas que bueno que, que todos sabemos lo que representan y lo que suponen en la historia de, de Navarra y de Berriozar. Y, y bueno, y no pasa nada, ¿no? Pasa desapercibido y, como decía antes, parece ser que todas esas personas no tienen voz. ¿no? ¿Ningún otro grupo político ha dicho nada? No, eso a lo que, a lo que venía al principio, ¿no? Que, que lo más hiriente es lejos de sus propias palabras de un concejal de un ayuntamiento en concreto es que el, que no surja ninguna polémica reacción eso es precisamente en ese mismo pleno eh, no me acuerdo no recuerdo si fue anteriormente al comentario o posterior se debatía una moción propuesta por UPN en el que eh, se invitaba o se solicitaba la reprobación de, de la, del alcalde de villaba uh -huh. precisamente de, de bildu también por acudir a una concentración en apoyo a unos derechos humanos que en están siendo vulnerados, es decir, independientemente si guste o no guste, o seamos más cercanos o menos lejanos, no deja de ser un acto público, eh, un acto para nada delictivo, un acto eh, bueno permitido, en el que además se está solidarizando con unas víctimas, nos guste o nos guste, ¿no? y, y bueno, eso ha surgido un revuelo tremendo y de hecho eh, acabará en la Audiencia Nacional y al mismo tiempo en otro punto bueno pues tenemos que, que escuchar esos comentarios esas palabras por parte de otro portavoz o de otro político en este caso del Partido Popular haciendo referencia a una simbología franquista y no pasa absolutamente nada y mucha gente incluso me atrevería a decir que no llegó a escuchar o no se percató de la de la gravedad del asunto al fin y al cabo, ¿no? Uh. Porque aquí, bueno, pues eh eh o, um, apología hay muy de muchos tipos y, y respetuosos podemos ser todos o ninguno al mismo tiempo ¿no? Entonces yo creo que es importante eh, remarcar y, y trabajar por por eso ¿no? por el derecho a que evidentemente Creemos que esa sociedad hay que respetar creemos que, que la falta de respeto bueno pues eh, trae consigo muchos problemas que ingratos pero por supuesto que, que para todo el mundo no mm. entonces si sí cree en cierta manera nuestra intención aparte de llamar la atención a esta, a esta persona porque nos parece totalmente impropio y una desfachatez hacer el comentario que hizo también queremos hacer un llamamiento a A, eso, a que no podemos dejar pasar este tipo de, de actos, ¿no? Que creo importante recordar y, y además creo que las cosas no se escapan, así como así, ¿no? Mm -hmm. Las cosas tienen un trasfondo, entonces, pues Maña bueno, Maña, hay y... que trabajarlo. Pues lo tenemos que dejar por hoy, <risa> tenemos que <risa> seguir adelante con el magazine, con este Caixo Berriozar, eh, que ahora entramos ya eh, deprisa y corriendo al, al, al, al bistegui, al... Al informativo, al informativo, al en, informativo en, en castellano <risa> y que en Euskeda y nada, darte las gracias por estar una vez más aquí A con vosotros. nosotros y hasta la siguiente Agur, es que ricasco Agur ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo un espacio donde poder expresarte con libertad?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 y comenzamos nuestro Berrión informativo de hoy jueves 22 de noviembre como siempre con la actualidad referente a Berriozar Eduardo Goicoa recibió el segundo premio del concurso de fotografía nocturna del Ayuntamiento de Pamplona Así es, el ganador fue Martín Salva, aunque el segundo premio se otorgó al ex eh... Se otorgó ese aequo al Berrizartarra Eduardo Goicoa. En la imagen de Goicoa, según el jurado, destaca la irrealidad y la recreación de la fantasía. En el concurso, organizado por el Ayuntamiento de Iruña a través de los centros Cibibox, participaron 60 personas que presentaron un total de 139 fotografías. Música Flaño y Hongwu, jugadores de Osasuna, fueron protagonistas del Aula Rojilla en Mendialdea 1. Miguel Flaño y Manuel Longú se desataron la pasión por Osasuna en el Colegio Público Mendialdea I de Berriozar. Este centro participa por primera vez en el proyecto Aula Rojilla de Fundación Osasuna. Por ello, había una gran expectación ante la visita de los futbolistas. Aula Rojilla es un proyecto con el que los niños estudian sus asignaturas ordinarias a través del sentimiento osasunista. Lengua se convierte en Escribe a Osasuna, Plástica en Osasunarte y Educación Física en Osasundeporte. La Las cuatro semanas de actividad concluyen con la visita a los jugadores que premian los trabajos más destacados. Y seguimos adelante en eh, Mendialdea, aunque esta vez hablamos de la manifestación organizada por Mendialdea Guraso El Carte A, para reclamar que se reinstaure el servicio de autobús escolar. La Pima Mendial de Agurazo y Cartia sigue adelante con las movilizaciones para el para que el Departamento de Educación del Gobierno de Náfarroa vuelva a poner en marcha el servicio de transporte escolar. La próxima cita en el calendario de movilizaciones previsto por la Pima será la manifestación que recorrerá las calles de Berriozar el próximo domingo, día 25, a las 12 del mediodía, y que partirá desde la Plaza Euskal Herria. Y ese mismo día, el 25 de noviembre, tendrá lugar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Ayuntamiento de Berriozar, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y algunas asociaciones de nuestro pueblo han preparado un amplio programa de actividades para los próximos días. El próximo viernes, día 23, se ha convocado una concentración a las 12 del mediodía frente al Ayuntamiento. Se leerá el manifiesto del 25 de noviembre y, además, se guardarán cinco minutos de silencio para mostrar el rechazo por los asesinatos de las mujeres. El día 25 sábado, las cuadrillas de jóvenes de Berriozar realizarán grafitis sobre tableros y que, posteriormente, se colocarán por las calles del pueblo y se expondrán en el ayuntamiento y en los diferentes centros educativos. Ya el domingo, el mismo día 25, los agentes sociales de Bergezar llaman a participar en la manifestación que se celebrará en Iruña a las 12 del mediodía. Por último, el 28 de noviembre, tendrán lugar una jornada de intercambio de buenas prácticas de los pactos locales por la conciliación y la corresponsabilidad de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el ayuntamiento. Y abrimos ya nuestra agenda cultural con una película documental. Desde el colectivo Rira de Berrezar nos llega un llamamiento a acudir a la proyección del film Ventanas al Interior, Barrura Beguiratseko Leyoak, un documental que se que se estrenará hoy mismo, 22 de noviembre, en los cines Gólem de Iruña a las siete y media de la tarde. La presentación correrá a cargo de uno de los directores del film y las entradas pueden adquirirse en la taquilla al precio de 5 euros. La película se proyectará en versión original, es decir, en euskera, aunque con subtítulos en castellano. Y el sábado la revista Berriozar celebrará su sexto aniversario. Varias bandas y músicos de Berriozar ofrecerán un concierto especial a favor de la revista Berriozar que cumple seis años de andadura. A partir de las 7 de la tarde subirán al escenario del nuevo auditorio el cantautor Javi Izurieta, la Big band Blues Enea y el grupo La Señora Nora. Las entradas tienen un precio de tres euros y podrán adquirirse en la taquilla del auditorio desde una hora antes de que comience el concierto. Ese mismo sábado el Campeonato Navarro de Socatira llegará a Berriozar. El polideportivo será escenario de las tiradas en las categorías masculinas de 600 y 420 kilos. La cita será a las 6 de la tarde del próximo sábado. Y seguimos con Deportes. El BKM en Ditaldea prepara una nueva excursión para ese mismo día, 24 de noviembre. Así es, el grupo de montaña de Berriozar, Quiro, Quirol El Cartea, ha organizado una nueva salida al monte eh, a los montes Malkaits y Chongorri. La marcha montañera partirá a las 9 de la mañana desde el frontón Lanceluce. Bien, y llega la hora de abrir nuestro kiosco digital y echar un vistazo a los periódicos del día. Jaime, cuéntanos eh, cuáles son los titulares eh, más eh, importantes, más relevantes de hoy. Comenzamos con el periódico más vendido, el diario de Navarra. El paro y la crisis económica provocan el desplome en el uso de las villavesas. Parece que el paro... Hace que utilicemos menos la Villavesa No sé, esto me, a mí no me, no me cuadra mucho Porque Pero no parece, creo que, que, que sea más barato Andar en coche parece o que igual, estén, la gente empieza a andar en bici Parece que estén intentando justificar eh, Ciertos recortes también en ciertos servicios Que ya nos ¿no? anunciaban ayer, ¿verdad? <risa> El plan foral de Empobrecimiento que pone aquí? El plan foral de emprendimiento. emprendimiento Ah, de emprendimiento Crearán 1.100 empresas al año O eso es lo que asegura, por lo menos, el gobierno de la señora Barcina. El PSN urge a UPN a iniciar un diálogo presupuestario con todos. Hablan del Ayuntamiento de Iruña. El 38,1% de los trabajadores navarros cobra más de 2.000 euros. ¿Os lo creéis? Son datos que el Instituto Estatal de Estadística ha recogido en el informe de población activa realizado en 2011. Y seguimos con el periódico Garan. Barcina cuestiona por sectores de upn De cara al Congreso, el expresidente Miguel Sanz ha hablado para recordar que él ya avisó de que pactar con el PP les alejaría del PSN. Pleno tenso en Garinoen con varias eh, identificaciones. Recordamos que este es el pueblo gobernado por concejales eh, venidos de Madrid y adscritos al Partido Fascista de Blas Piñar. UPN se arroga el derecho a castigar a quien incumpla la ley de la Ley de Símbolos. Parece ser que se pelean entre los partidos para ver quién es el que el que se lleva el protagonismo de esta iniciativa. Egués no tendrá que pagar los 6,9 millones a la empresa de Gallipienzo. Y es que el juzgado ha revocado la sentencia al Valle de que condenaba al Valle de Oeste por anular la licencia de un apartahotel. Y por último, diario de noticias. El vigor del tasazo judicial. Nos explican que el Gobierno del Estado va a poner en marcha nuevos impuestos para acceder a la, a la justicia. El Parlamento rechaza hoy los presupuestos del Gobierno Foral. Recordamos que fueron todos los grupos de la oposición, excepto el Partido Popular, los que presentaron enmiendas a la totalidad. El grupo ASFI comenzó en 2010 a desviar dinero de las comunidades de propietarios. Barcos, La diputada de Guero Abay. En estos momentos los miembros son débiles para articular una alternativa al gobierno de UPN. Bien, y después de echar un vistazo a los eh, periódicos del día, vamos a hablar de la previsión meteorológica. Música en estos momentos tenemos 4 grados de temperatura en Berriozar aunque el mercurio parece que subirá a lo largo del día hasta alcanzar los 14 grados de máxima que se esperan para hoy, eso sí eh, un tiempo bastante cambiante bastante revuelto eh, con nubes eh, durante la mañana, nubes que se irán eh, dispersando y desapareciendo hacia el mediodía pero que volverán a aparecer durante la tarde, así que tiempo revuelto y fresco para los próximos, las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 Bueno, jaime, eta gaurko saioaren azken minutuei, ba, argira egiteko, edo horkezteko xarera joan engara, internetera eta zer topatu duzu bertan? Ba, albizte, gian bertan, aipatu dugun gai bat, e, garriko dugu, e, barruan begiratzeko leioak e, filma aurkeztuko baita gaur e, golen zinemetan, barrura begiratzeko leioak Euskal Persoen inguruko unibertsuari buruzko film luzea e, dokumentalale, lengua mm -hmm. eta euskaraz eginda e, dago e, azpitituluak baditu kasu honetan hemen e, nafarroan e, erdaraz e, segitualizateko e, iparraldean azpitituluak frantsesean diren dira eta beste hizkuntzetan ere e, e, prestatuko dutela iragarri dute. Mm -hmm. e, bo zuzendari ezberdinek hartu dute parte lan honetan Eta seguro Emango duela Ese Se desani e, Que datocen Egunetan E, baldinetan hor baitek interesa duen nau kritikatzeko, agian propaganda ez ematarren edo, izilduko duten, ez dakit. Baina berezia da, inoiz ez dalako pantalla haundira, horrelako gaibat e, atera, ez da inoiz landu, mm -hmm. ematen du giro berriak eta egora berriak e, aukera eman duela horretarako, edo bintzat e, beste modu bat ez, ja. E, E, jasotzeko edo harttzeko horrelako gauzak Horrelako gaiak e, zinemaldi zin, zinemara e, iriz daite zen, ez da. Mm. Goa zen enentsutera azkar azkar, ez baitgu gaurden e, bora gehiegixera gehiago solaz hitz e, egiten egoteko. E, diot goaz, goaz, zen ensutera trailerra oso labur-labur eta? bueno, Está... Urrencora, pasacora. ¿Qué voy? ¿Qué? 86, voy pa' 87 ya. Ya, ¿cómo sabes? A mí me gusta verte aquí. Cuando pase el verano me llevan pa' allí, a etzatu ditu que ba, ordu asko ba, norbea bere buruarekin izolamendutan, egoera gogorretan, iezi ezin dekin fisikoki, baina bai buruak egiten duena dek ba e aldegin ez. Jozin emacomerentzat bularreko mi bizi baten tratamendua oso, oso kontu gortitza galdin bada, bare gehiago arazoa ja esdenean tratamendua bera baizik eta tratamendurako idean Gertatu al zaizkizun mil abenturak ez. Des personnes qui se font peut-être à Madrid ou à Paris bernées par ce terme de terrorisme quand on parle du territoire basque, c'est parce qu'on leur transmet des images qui peuvent effectivement être pas tout à fait refléter la réalité. Por perfectamente formulada que parezca una teoría, Debe ser revisada si no es cierto. Criminalizatu nahi izan zen ideia bat eta batzuk sartu ziren beste batzuk ez, loteria makabro batean tokatu zitzaileen beraien. C'est kut coup de filet sans précédent qui le sud-ouest du dirigeants historiques de l'ETA ont été Nik Bidei bat egin bai diet eta irekin egin nahi diet. Basqueko jakoniko garra sui ban Politikoa pertsonala Herriarekikoa, irekikoa, neure buruarekikoa azken batean. Esta eh, er eh, decía que ya hoy para despedir nuestro programa, mm, hemos eh, elegido pues una forma distinta, una forma de recordar también que hoy es el día de Santa Cecilia, eh, que se patrona de los músicos y por eso nos vamos a despedir de otra forma, cuéntanos Jaime. Ah, pero a mí me sigue gustando la sintonía esta que ponemos al final, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. Esa no la vamos a abandonar. <risa> bueno, pues nada. Nos despedimos con la banda de música Doñua de Berriozar y Oscorri. En un concierto que tuve además la, el privilegio de poder participar directamente yo en aquellos tiempos que tocaba el Bombardino y nada, eh, recordando pues que Santa Cecilia y que hoy los músicos pues eh, aparte de trabajar también tienen algo que celebrar. Uh -huh. eh, Agur Berriozar, agur Jon, agur Jaime, agur Berriozar eta bihar arte bihar edukiko gaituzue hemen goizeko 9etatik a partir de las 9 de la mañana en el 100.8 de FM o en eguzkiplaza.net ratioa en el 100.8 de fmal y en un